Ik <risa> Mujeres vígenes que se quiten los velos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo